Buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente con Patria Soñada acá en la retaguardia.com.ar y tanto en Paraguay como en la Argentina, en el sur de Chile, en México eh, se están dando situaciones de de confrontación muy fuerte entre los distintos sectores sociales. Hay una decisión por parte de los de los parásitos sociales de atacar en la base a los trabajadores dejándolos sin sus herramientas fundamentales que son ...los sindicatos... ...y los convenios colectivos de trabajo... ...los sindicatos no son entes en sí... ...sino que herramientas del trabajador... ...para resolver sus problemas... ...pero resolverlas a nivel... ...del trabajo... ...más aún... sí si, ...como en este caso... ...los partidos políticos prácticamente están borrados entonces desde los sindicatos es donde se plantean las soluciones a los problemas generales pero también tenemos que ver que tanto en el paraguay como en la argentina el sindicalismo está en una siesta ...que difiere mucho de su cantinela... ...en cuanto a la defensa de los intereses de los trabajadores. Se pasan la pelota uno a otro... ...y solamente... ...hay una parte muy pequeña... ...que sigue peleando permanentemente. En... ...en el Paraguay... Guajorú cada vez está peor, cada vez los colonos, entre comillas, brasileños, y digo entre comillas porque son sicarios del narco, de los, no solo narcos ojeros, sino de la narcopolítica, que han constituido con los paramilitares que vienen de afuera y con los propios ejércitos de los narcos, una policía paralela y un ejército paralelo. Y eso amerita que salgamos a la calle, que ocupemos todos los espacios públicos, Y les exijamos, de una buena vez por todas, terminar con este cambalache politiquero. Porque, ¿qué es hoy por hoy el partido gobierno, después de que fue comprado por el actual presidente a la mayoría de sus dirigentes, de sus caudillos? Es una SA, es una sociedad anónima, no es más un partido político... Es una cueva de ladrones, una cueva de narcos, de tranzas de todo tipo. Y si miramos a la Argentina, vemos que los promotores del cambio es el cambio para peor. No hay resolución a ninguna clase de problemas. Un año y un mes y no se hacen cargo de los problemas que tiene la gente. ...cada vez peor... ...pero los trabajadores siempre... ...vamos a tener... ...nuestra fuerza... ...a favor... ...siempre y cuando... ...busquemos la unidad... ...dejémonos de banderías... ...y hagamos las cosas en conjunto... ...hay organizaciones... ...que no se... ...referencian en el Estado y que en esta situación tan grave en Rosario, en Santa Fe, en San Nicolás, están demostrando de que su organización de base, su trabajo mancomunado con los vecinos, tan diferentes a los que baja el Estado y ellos se... ...están arreglando solos. Pese a todos los llamados que hace... ...el gobierno, que hacen las fuerzas políticas... ...esta gente... ...trabaja todo el año. Por lo tanto, los vecinos ya los conocen y saben... ...qué madera son... ...y en quién realmente se puede confiar porque son sus vecinos. Entonces... Creo que tenemos hoy, lamentablemente, eh, los compañeros no pudieron participar, pero vamos a tener también la participación importante de la secretaria de la Cátedra Libre, que es la única que existe, no hay otra, sobre el pueblo saurí, y que es muy importante porque en esa zona del planeta, en, en esa zona del África, después de la destrucción de Libia, hoy miran un poco a Argelia y los marroquíes, que son los estronistas nuestros, va nuestros. La porquería que tenemos en el Paraguay todavía, la carroña, los fascistas, los torturadores, los violadores, los ladrones, los tratantes de todo, esa monarquía apoyada por la OTAN está cada vez más violenta ...más decidida a terminar con la vida de un pueblo que hace muchísimos años, más de 50, está resistiendo en el medio del desierto. Y nosotros queremos, con toda nuestra realidad, en un país rico, pero con una población pobre... Queremos ser solidarios con este pueblo y mientras recordamos a nuestros compañeros presos, rehenes del, del sistema, rehenes de los narco narcopolíticos, tanto de Curuatú, los seis campesinos de Patria Libre y el frente de pelea que son las comunidades que hoy están amenazadas de, de ser expulsadas, o Guajurú, que es una arida abierta, pero donde las organizaciones que tendrían que moverse no se mueven. Así que en algún momento el pueblo tomará en sus manos la solución de sus problemas. Vamos a escuchar una canción y volvemos. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre podés ayudar a identificarlo. Si sos madre,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 Bueno, este, escuchamos una canción del cancionero Sauri. Hermosas son las canciones que nos han mandado un compañero universitario que estudia en, en Ergelia. Ahora, con este fondo quiero ser solidario con los defensores de los humedales de Ñembucu que son docentes, periodistas, madres de casa, personas comunes que han decidido alzar su voz ante la destrucción de los humedales e integran la unión de organizaciones y ciudadanos de Ñembucu, una organización civil. Hace bastante tiempo que están, pero hay que apoyarlos. Hay que acompañarlos y hay que hacer fuerza con ellos para que los medales de Ñembucú no se pierdan porque entonces sí, la seca va a venir en todo el sur del país. Podemos este, plantear un montón de cosas, pero cuando se trata de la naturaleza creo que ya va siendo tiempo de que tengamos en cuenta lo que la misma naturaleza nos va a, a demostrando de que no es posible seguir en esta situación tenemos que parar Tenemos que volver a trabajar y a, a tener este mucho cuidado cuando nos cuando nos dedicamos a a cualquier actividad Cuidando el medio ambiente, siempre cuidando el medio ambiente. No permitiendo que hagan lo que se les dé la gana, cuatro tipos que después no se hacen cargo de nada. Y en Guajorú, como lo fue en Curuatú, ...o como lo es en el Alto Paraná... ...en Canendillú... ...en Amambay... ...en Concepción o San Pedro... ...en cualquier lugar del Paraguay, en el Chaco... ...lo fundamental... ...es la pelea que tenemos... ...por la semilla natural o la semilla transgénica... De eso no nos tenemos que olvidar que la semilla natural es comida para las comunidades, para el pueblo, y lo otro es solamente para comida chatarra o para el, para el biocombustible. No tenemos que olvidarnos de nuestros compatriotas que están sin trabajo por un gobierno que solamente piensa en sacar el mayor provecho y no resolver ningún problema de fondo por esa razón es que muchas veces conecto lo que pasa en Paraguay y lo que pasa en México porque estamos con las diferencias del caso con una situación bastante parecida ellos sin embargo están más organizados que nosotros y así todo ...también tienen... ...sus ejércitos de narcos... ...toda una... ...una organización mafiosa... ...que es... ...multiplicada... ...desde los Estados Unidos... ...para hacer de México... ...un estado fallido... ...y en nuestro país pasa exactamente lo mismo... ...nuestro país también quieren hacer un estado fallido para que los colonos brasileros lleguen prácticamente a Asunción por ello es que tenemos que tratar por todos los medios de resolver nuestros problemas apretando clavijas a esta gentuza bueno entonces eh, ya la tenemos en línea a la compañera Luz Marina Mateo de la Universidad de La Plata de la Cátedra Libre del de Relaciones Internacionales de que trata, que es una experta en el tema del pueblo sauri y a la cual la recibimos este, con mucho afecto. Hola, Luz. Hola, ¿qué tal, Jorge? Eh, ¿Qué tal, Natacha? También les pediría, por favor, si me dan un poquito más de retorno. Bueno, está en manos de natacha está en manos de natacha maravillosas manos por lo que veo qué tal cómo va buenas tardes buenas tardes bueno el, la intención es que nuestra gente más la paraguaya que este, bueno la argentina se escucha radio la retaguardia no se puede decir mi programa pero este en paraguay también se escucha más mi programa y me interesaría muchísimo que mis compatriotas que son los tuyos en la patria grande ¿Seguro? pudieran eh, entender mejor por qué eh, permanentemente tratamos de unir una lucha con la otra demostrarles de, sí. de sí. que un pueblo que lucha hace 50 años, un poco más, desde el desierto, que está con una situación gravísima de, y que si no fuera por la este, solidaridad internacional estaría en una situación, digamos que catastrófica. Pero eh, también es un país muy muy avanzado para... Este, decirlo de alguna manera, porque están, hay, hay muchísimos estudiantes en todos lados estudiando, capacitándose eh, para, para cuando su país sea libre y para ayudar a su país desde afuera. Uh -huh. Bien, eh, bueno, antes que nada agradecer naturalmente este espacio, Eh, en nombre de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, que es la única en el mundo del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Y un poco lo que decías vos, Jorge, sí, efectivamente es eh, un pueblo muy sufrido, un pueblo en lucha, pero también es un pueblo con una altísima capacidad de resistencia y un pueblo con altísima formación, también como, eh, como referías vos, que hay cantidad de estudiantes universitarios, tanto eh, en Argelia, como en Cuba, como en Europa, en España. El Sáhara Occidental, vamos a, a ponernos mm, rápidamente en, en contexto, ¿no? Y muy a vuelo de pájaro. El Sáhara Occidental fue colonia española hasta mm, 1975, 1976, cuando mm, eh, España se retira, España fue el colonizador y eh, se retiró, es por eso que los saharauis eh, hablan español, son el único pueblo árabe-africano de habla española. Y como les decía, eh, se retiran a instancias, con Franco ya en su lecho de muerte, se retiran a instancias de quien después fue el rey, Juan Carlos, el padre del actual rey Felipe VI, y a partir de allí se en España en una acción absolutamente ilegal para el derecho internacional y para el derecho interno español cede la administración del territorio de su colonia a Marruecos y a Mauritania. Comienza un enfrentamiento armado por parte de eh, los saharauis liderados hasta hoy por el Frente Polisario y luego de, eh, de años de guerra a partir de 1976 Luego de eh, no, de guerra mauritania, se retira en 1979, Marruecos se eh, apodera de dos tercios del territorio del sáhara Occidental. Y esta situación eh, permanece hasta hoy, persiste hasta hoy. Eh, Marruecos ha levantado un muro de eh, 2.720 kilómetros de eh, longitud, esto es, es el segundo muro de Después de la muralla china, el segundo muro en extensión, eh, ha instalado allí minas antipersona entre 7 y 10 millones de minas eh, antipersonas, y ha dividido al pueblo saharaui en dos. Eh, una parte que está en el desierto argelino y otra parte que está en los territorios que actualmente están ocupados por Marruecos, y esto dicho eh, no solo por los saharauis, sino también dicho eh, eh, por resoluciones de las Naciones Unidas, por fallos en su momento, por un fallo de la Corte, una opinión consultiva de la um, Corte Internacional de Justicia. Es decir, eh, hasta el día de hoy el pueblo saharaui se encuentra dividido en dos y esperando que en se realice un referéndum de autodeterminación eh, por el cual el pueblo saharaui pueda, definir, pueda decidir su destino. ¿Por qué es esto del referéndum? Porque en 1991 a instancias de las Naciones Unidas se firma el alto el fuego y desde entonces las Naciones Unidas Eh, se habían comprometido a realizar este referéndum y desde 1991, es decir, van a ser 26 años eh, que ese referéndum de autodeterminación aún no se ha realizado. Esto es más o menos la situación en general y muy abuelo de pájaro, eh, decime vos, Jorge, hacia, hacia dónde crees eh, que vaya o, o qué cosa quisieras que especifique sobre el tema. Bueno, a mí me interesa eh, fundamentalmente porque conozco a una abuela de un niño saurí, a una abuela del corazón, una catalana, ¿Sí? eh, y por, el, por ella hace muchos años que vengo este, sabiendo qué es lo que pasa con los sauríes, y siempre que pudimos este, ser solidarios con ellos, bueno, lógicamente, pero... Eh, me interesa eh, saber en qué condiciones están los chicos eh, sé que hay problemas han dicho que hay problemas para las vacaciones de la paz eh, porque este, no hay familias acogedoras es muy difícil en españa hoy por hoy eh, realizar ese Este, a abrir las casas cuando la gente está prácticamente perdiendo el perdiendo el trabajo todos los días uh -huh. pero es lamentable también de que eh, haya una, una un recrudecimiento de, de la violencia estatal de Este, marroquí y tengamos eh, muchísimos eh, problemas eh, de eh, a mí me han dicho hace poco que los sauubríes estaban eh, viendo la posibilidad o que ya habían este, probado el tema de la del, de la luz solar la energía solar y que habían tenido problemas porque eran permanentemente atacadas esas esas instalaciones por parte de los marroquíes, es ah, decir, por parte de la OTAN. No, no, la OTAN allí no tiene eh, no no tiene injerencia, la OTAN allí no no interviene respecto del tema de, de la energía solar, realmente no no tengo conocimiento, no tengo ese dato, pero sí está la cuestión de la infancia saharaui Como, que era una de las cuestiones que, que me decías que eran particularmente de, de su interés. La infancia saharaui, bueno, sí, hay una parte de la infancia saharaui que año tras año, y desde hace muchos años, va a España a veranear en el programa que se llama Vacaciones en Paz, que es cierto que han disminuido la, eh, la cantidad de familias de acogida, Se están haciendo desde las asociaciones españolas, eh, uno un, se está haciendo un trabajo muy pero muy importante para tratar de que eh, el programa se mantenga y se mantenga en niveles importantes de en, acogimiento de niños saharauis. Eso por un lado. Por el otro lado, además de ir a estudiar a España, ¿no? En muchos saharauis. Por el otro lado están los niños en los campamentos de refugiados. Y bueno, naturalmente, eh, los niños como sector vulnerable eh, sufren especialmente el refugio en, en lo que tiene que dar las consecuencias del refugio, digo, en lo que tiene que ver con eh, lo que está viviendo el pueblo de Saharaui en general. Eh, por ejemplo, ayer un, un medio eh, Saharaui planteaba el alerta por frío en los campamentos de refugiados es decir, están faltando medicamentos, eh, la ayuda humanitaria eh, no alcanza, es escasa, esto lo dice la propia media luna roja saharaui, y por otra parte están los niños que están del otro lado del muro eh, al cual eh, hice referencia. Esos niños están viviendo en un contexto de represión. Acabo de ver hace unos minutos nada más que están denunciando saharauis y prosaharauis que, por ejemplo un niño de 11 años eh, estuvo detenido pasó la noche en una comisaría en, en esta zona en la zona eh, del otro lado del muro en las zonas ocupadas pasó la noche en la comisaría y lo trasladaron a un instituto de menores separándolo de su familia a Eh, varios cientos de kilómetros. Entonces, más o menos es esa la situación y eso es lo, eh, lo, lo complejo y lo urgente de que la comunidad internacional entienda esto, sepa esto, denuncie esto y que se haga el referéndum de autodeterminación de manera que el pueblo saharaui ...pueda decidir su destino y pueda recuperar la tierra que reclama como propia. Esa es básicamente la situación y esa es la cuestión de fondo. Por un lado, eh, el, el pedido de respeto por los derechos humanos... ...el pedido de que eh, la misión de las Naciones Unidas tenga competencias... ...en vigilar los eh, derechos humanos, que hoy la misión de la ONU carece... ...la Minurso carece de esas competencias... Eh, y por otro lado, la cuestión de fondo, la cuestión de fondo que tiene que ver con el referéndum de autodeterminación, porque eh, porque eh, tampoco está despertada la vuelta a la lucha armada, porque uno eh, habla de alto el fuego, pero de este alto el fuego que los propios saharauis definen como un estado de ni guerra ni paz, y un alto el fuego que denuncian que se está eh, violando, por lo cual la paz está pendiendo de un hilo también en la región. Una región, ya sabemos, complicadísima, eh, con todo lo que tiene que ver con la zona del Sahel, eh, con eh, el, el terrorismo, los estupefacientes, es decir, es necesario, es imprescindible que la cuestión saharaui soluciones eh, por el bien de la región por la estabilidad de la región eh, no sólo por el bien de la y la estabilidad del pueblo de saharaui y en nombre de la justicia sino también por la estabilidad de la región y sabemos que eh, todo lo que lo que pasa en, en un lugar del mundo repercute en el otro inevitablemente es decir que en nombre de la paz mundial esta situación tiene que resolverse sí todos eh... También está el tema de la, de la represión permanente a la mujer. Este, todo el, Todos los días está eh, estamos escuchando que, bueno, las, los compañeros de, de las Islas Canarias nos pasan permanentemente información de, de que llega gente, este, mujeres o... Eh, también está la otra la otras este, vías de comunicación que son islas que están muy cerca allá de, de eh, del sahara y que también tienen este, compañeras que, que van y como lo hiciera aquella mujer que se ahora no me acuerdo el nombre, que le mataron el hijo y se estuvo bastante tiempo eh, encadenada en, en una de las islas... Tecber no, eh, no. Eh, Tecber Hadi eh, es la mamá de Mohamed Elamin Jairala y mm -hmm. eh, está eh, todos los días desde... Eh, prácticamente desde que le vacunaron al, al hijo eh, se cumplió hace muy pocos días se cumplió el, el aniversario de la muerte de Mohammed y eh Tegber Hadi está todos los días en eh, en la plaza en una plaza de eh, Islas Canarias Eh, plantada allí haciendo el reclamo de justicia, de que le entreguen el cuerpo de su hijo, de que le hagan una autopsia independiente, etcétera, etcétera. Ese es un caso, pero eh, lamentablemente y desgraciadamente hay muchos otros. Eh, también está la cuestión de los presos eh, políticos. El 23 de enero próximo se hace el juicio civil a los presos de Gdaim y Los presos sí. eh, de Gdaim y Son eh, un uh, grupo de personas que lideraron lo que los saharauis llaman el campamento de la dignidad en el año 2010 cuando se eh, levantaron en protesta por sus condiciones económicas y sociales reclamando su derecho al trabajo muy cerca de la capital del sáhara Occidental, de la ciudad de Alayún, y um, fueron juzgados por un tribunal militar, es decir, estamos hablando de civiles juzgados por un tribunal militar. Finalmente la presión internacional logró que se hiciera un nuevo juicio, pero eh, es, es sí un juicio civil, eh, en este caso es un juicio civil, pero eh, también es cierto que es un juicio civil realizado por la justicia de Marruecos en territorio de Marruecos porque ellos están eh, presos en Marruecos, están detenidos en Marruecos desde eh, la desde el levantamiento de Gdemy Zik. Entonces bueno, hay, hay toda una digamos una conjunción de cuestiones que tiene que ver con eh, derechos humanos, con la aplicación de la justicia, etcétera, etcétera, que se está viviendo ahora efectivamente en la zona eh, ocupada del Sahara Occidental y luego le, el tema de la crisis humanitaria que se está viviendo en los eh, campamentos de refugiados que retomando el tema de la infancia un informe de de Oxfam eh, de hace desde el año 2015 plantea que alrededor del 60% de la población eh, saharaui es joven obviamente es decir, eh, están siendo muy, pero muy afectados. Eh, eso, más la falta de perspectivas, más el conflicto que no se resuelve, la comunidad internacional que sigue dilatando todo toda esta cuestión que tendría que tener ya una una solución. Hace 41 años que los saharauis están esperando una solución que no llega. ¿Apostaron por la paz? apostaron por la vía diplomática y siguen esperando en el desierto. Y no nos olvidemos también en ese sentido del rol de las potencias y fundamentalmente del rol de Francia en el Consejo de Seguridad, que en su calidad de miembro permanente es el principal apoyo de Marruecos. Y por parte el rol de España en tanto potencia colonizadora, potencia administradora del Eh, de la colonia del sáhara occidental de su eh, ex colonia que no es tan ex porque evidentemente sigue teniendo españa su responsabilidad histórica política jurídica y moral por haber abandonado al pueblo saharaui a su suerte eh, y muy lejos de mm, estar actuando hacia la solución del conflicto muy por el contrario muy por el contrario está Eh, de alguna manera frenando esa solución. Entonces, bueno, esa es más o menos la situación del pueblo saharaui. Bueno, en este caso, eh, me di, mi información era que los eh, saharauis tenían eh, documentación de, de España sí. como españoles sí, porque, de ellos, sí. Sí, sí. porque el sahara occidental estaba considerado una de las eh, provincias españolas exactamente la número 53 entonces eh, más que más que una una situación eh, colonial como parte de españa eh, entregaron una parte de españa a para que los grandes consorcios hicieran una salvajada de, de saqueo absoluto de los recursos naturales sin tener que explicarle nada al pueblo de España. Eh, ese es el otro punto, porque cuando uno se plantea las cosas y las situaciones eh, siempre subyacen ese tipo de porqués. Y justamente eh, el punto de la riqueza del territorio saharaui es un punto fundamental. Lo que tiene que ver con el banco de pesca saharaui, con eh, el fosfato que se extrae del territorio saharaui, con la arena que se extrae del territorio saharaui. Es decir, eh, está, está también, está en el fondo de todo esto, está recorriendo transversalmente por así decirlo, toda esta cuestión y toda esta situación general de sufrimiento del pueblo saharaui, eh, la cuestión de los recursos naturales. Eso recorre transversalmente toda esta eh, situación que está atravesando el pueblo saharaui. Así es, sí, sí. Bueno, eh, ¿qué, ¿cuál es la, la situación ahora con el nuevo dirigente de que, que han elegido eh, a mí me ha parecido que este después de la muerte del último gran dirigente y fundador del frente polisario de sí, sí eh, el que tenían que ser elegido era un militar con 10 años de ...de militancia mínima y haber y haber sido combatiente... ¿Sí? ...y bueno, eh, me da la impresión que ya pasaron los 40 días que que tenían para, para elegirlo. No, no, el, el presidente de la República, el secretario general del Frente Polisario... ...es Brahingali, a partir del Congreso Extraordinario que se eh, ha realizado... ...tras la muerte de Mohamed Abdelaziz... ...el 31 de mayo del, del, del año pasado, de 2016... Sí. ...Las está en pleno ejercicio de sus funciones... ...tanto como Secretario General del Frente Polisario... ...cuanto como Presidente de la República... ...porque no nos olvidemos que la República Árabe Saharaui Democrática... ...es una realidad jurídica, histórica y política... ...es decir, la República Árabe Saharaui Democrática es miembro de la Unión Africana, es miembro fundador de la actual Unión Africana, pertenece a lo que antes era la OUA, la Organización para la Unidad Africana, desde el año 1984, eh, la República Árabe Saharaui Democrática está reconocida por eh, todos los países de la Unión Africana, Marruecos no integra la Unión Africana justamente por esta cuestión de la incorporación de la República Saharaui en 1984, y además eh, por alrededor de 27 países de américa latina independientemente independientemente de eh, que se haya eh, que las relaciones con ciertos países hayan sido más o menos fluidas se hayan interrumpido o no ¿sí? independientemente de eso el reconocimiento es irrevocable con lo cual un país al reconocer a otro país no puede dejar de reconocerlo la máxima medida que puede tomar es eh, suspender congelar las relaciones diplomáticas, pero es decir, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática eh, es Brahim Gali que además es secretario general del Frente Polisario. Esa es la, la situación hoy. Y en cuanto a en cuanto al gobierno Saharaui, bueno, lo que se plantea es la continuidad de la lucha por la autodeterminación sea cual sea la vía, eso evidentemente lo tienen que definir los saharauis naturalmente, eh, si, si es por la vía armada, porque como movimiento de liberación nacional el Frente Polisario eh, tiene eh, derecho al uso de la fuerza, es decir, si es por la vía armada o eh, si es por la vía diplomática, como vienen haciendo desde 1991 hasta ahora, pero lo que se sigue planteando desde el gobierno del presidente de la República de de Ibrahim eh, Gal y todo el, y todo el equipo y lo que siguen planteando en eh, los saharauis con los que uno puede conversar y los saharauis y las saharauis o saharauías con los que no está en contacto es eh, que el es eh, el objetivo, el objetivo que no se puede perder de vista, es la autodeterminación del pueblo saharaui. Es decir, se sigue en ese camino eh, que durante mucho tiempo encabezó y lideró Mohamed Abdelaziz. Bueno, justamente a eso iba este, mi pregunta, porque eh, el hecho ya de que eh, habían eh, elegido que creo que él estaba por 40 días y después se hacía la el Congreso Nacional. Claro, en el Congreso fue ratificado. Ajá, Exactamente. Ajá. Exactamente. Bueno, eso eso es lo que no me quedaba claro ajá, y estaba bien, buscando bien. por ahí a ver si alguien Claro, no fue proclamado <risas> en el Congreso, estuvo eh, estuvo al frente eh, unos eh, por un breve lapso al frente del gobierno el presidente del Parlamento, Jatriadú. Sí. Hasta que se realizó el Congreso cuando se realizó el Congreso, se proclamó Abraham Gali. Ajá. Bueno, eso es muy importante porque es una persona que eh, tiene mucha... Eh, es decir, es una persona que ha tenido eh, mucho eh, mucha relación eh, a nivel internacional y, si no me equivoco, él era... Eh, este un importante dirigente que trabajó en Argelia, si no me equivoco. Él, sí, su último destino fue embajador en, en Argelia, su último destino diplomático era el embajador en Argelia. así es, Pero es un histórico del Frente eh, Polisario, así que, es, digamos, tiene tiene toda una, una trayectoria y una y una vida dedicada al tema, ¿no? A la, a la cuestión de la dirección de la lucha, reitero sea eh, por vía pacífica o sea por vía armada. ¿Qué pasó con esta petición internacional que había de firmas para la independencia del sáhara Occidental y que se remitió a, la, a las Naciones Unidas? Eh, bueno. ¿Tuvo alguna repercusión? Eh, ¿Tuvieron... Este, es, es por eso la, la cuestión de de que Estados Unidos le cortó parte de la ayuda militar a, a los criminales eh, marroquíes. En general, en general las peticiones eh, se hacen varias peticiones, periódicamente hay peticiones circulando en incluso en distintas plataformas de, de juntas de, de, de reunión de firmas, como WhatsApp Change o Abbas, etcétera, etcétera. Eh, realmente lo, eh, lo que pasa es que una, una petición no va... Eh, sí puede eh, ser un llamado de atención, de decir, aquí estamos estos firmantes eh, que estamos llamando vuestra atención, pero en realidad la, la solución... La, la verdadera solución es la realización del referéndum de autodeterminación. Es decir, sinceramente, eh, si bien no desestimo el valor de las peticiones, sinceramente creo que eh, las peticiones per se, las peticiones en sí mismas, no, no llegan a modificar los, los carriles de determinadas decisiones que tienen que ver con eh, fundamentalmente con intereses económicos geopolíticos etcétera ¿no? eh, así que puntualmente la eh, si hubo si hay una petición puntual eh, a la que eh, estés haciendo referencia, sinceramente no sé, no sé qué resultado puede haber tenido porque bueno las peticiones son eso, peticiones llegan pero es como como creo sinceramente difícilmente una, una petición pueda ser eh, modificar eh, pueda modificar digo intereses que son realmente muy pero muy eh, pesados y que se están jugando hoy por hoy en el tablero internacional bueno eh, vos que querrías este, enfatizar Eh, en realidad, lo que a mí me interesa enfatizar es, primero, primero eh, más que enfatizar, reiterar el agradecimiento por el espacio, y eh, segundo, que la comunidad internacional eh, sepa que me gustaría eh, que la gente eh, investigue, se informe, pregunte, eh, para, para poder saber lo que está pasando con el pueblo saharaui. Y por otra parte, enfatizar que también, eh, enfatizar digo que es urgente, urgente, la realización del referéndum de autodeterminación de modo de poder resolver el conflicto por la vía pacífica. Porque realmente la lucha armada sería, eh, primero, muy dolorosa, muy pero muy dolorosa, y eh, segundo, una, una vía de altos de altísimos costos para la paz no solo en la región sino también en el mundo eh, para la paz y para la estabilidad con lo cual me parece que lo importante es informarse conocer y eh, contribuir a difundir y a exigir que se realice el referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui pueda decidir libremente su destino decida lo que decida es decir, lo que eh, se está reclamando es el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Si el pueblo saharaui quiere un régimen de autonomía y así lo decide y lo vota en elecciones justas, libres y transparentes, que sea eso. Si, si es la integración a Marruecos, que sea eso. Y si es la vida independiente como nación soberana e independiente, que sea eso. Pero lo que no se puede permitir es que exista un pueblo entero que no pueda ejercer su consagrado derecho a la autodeterminación y a definir su destino. Bueno, listo, te agradecemos muchísimo y esperamos pronto volver a, a escucharte. A plena disposición. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, este... Vamos a despedirnos igualmente con una canción y nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias a Luz por su disertación.